cerno que guarda tu memoria ciudad de pan de azúcar antiguo y estival tu nombre es como un fuego que arde aquí en mi pecho cuando enciendo recuerdos de un tiempo que no está tu nombre es como un fuego que arde aquí en mi pecho cuando enciendo recuerdos de un tiempo que no está culpable de los pasos De mis primeros años, estrella rumbo y guía del sueño de cantor, del banco de tu plaza en una noche fría, golpeándome la vida me dio llorar de amor, del banco de tu plaza en una noche fría, golpeándome la vida me dio llorar de amor, como no es de cantar Ciudad de pan de azúcar, si fuiste a ser mi ruta, la luz de una ilusión. Ciudad de mil amores, ciudad de pan de azúcar, te dejo aquí mi canto, quisiera no llorar. Ciudad de mil amores, ciudad de pan de azúcar, la pucha que me cuesta cantarte y no llorar. bardos de eternas madrugadas noches de eterno vino el bar de Don Serrón era el sitio obligado de todos los cantores noches de mil amores guitarras y una flor amigos que se han ido retornan a mi mente perdido entre tus calles hoy quiero recordar al petiso discorne Y al loco en el son blanco Los evocó en mi canto Mas no regresará Al petiso discordia Y al loco en el son blanco Los evocó en mi canto Mas no regresará Pequeña para el mundo Grandiosa para tanto Y entre otras cosas fuiste Hogar de aquel que fue El último charrúa Que se paseó en tus calles El último vestigio De una raza de fe El último charrúa Que se paseó en tus calles El último vestigio Que fue el indio Miguel Como no he de cantarte Ciudad de pan y azúcar Si fuiste ser mi ruta A la luz de una ilusión Ciudad de mil amores